una ley de radiodifusión de la democracia. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas, por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio de derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.